La llevó un vallador de la valle cuando el año 40 moría, ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. a cantar vida a las y en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos y volvió el fallador más zorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postre serenata que llevabas el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes? ¡Oh pulpera, que no fuiste mía! Como lloras por ti las guitarras! ¡Las guitarras de Santa Lucía! Noticias Sociedad Suman cuatro mil los fallecidos Y 235.677 mil Los contagiados por coronavirus en el país En tanto otras 160 personas murieron y 7.482 fueron diagnosticadas en las últimas 24 horas en la Argentina. La cartera de salud indicó que son 1.293 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 56.5% en el país y del 66% en el área metropolitana de Buenos Aires. La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, afirmó que es inevitable que aumenten los casos porque aumentó la circulación del virus. Política. El presidente dijo que Argentina tiene que dejar de ser un país de unos pocos. Alberto Fernández reiteró su compromiso con los sectores más necesitados y remarcó que nadie se salva solo. Así se expresó al acompañar a los movimientos sociales desde Olivos y por videoconferencia en la celebración de San Cayetano. En tanto, en todo el país, los fieles celebraron el día sin procesiones ni misas multitudinarias en las provincias, donde las autoridades eclesiásticas aconsejaron seguir las ceremonias en honor al santo por redes sociales y los medios. Buenos Aires. A 100 días de la desaparición de Astudillo Castro, hayan restos óseos que serán peritados. Efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad y Perros Adiestrados encontraron algunos restos óseos quemados durante los rastrillajes realizados en campos cercanos a la localidad de Maduro mayor Buratovich, uno de los abogados que representan a Cristina Castro, la madre de Facundo, aseguró que el sector fue marcado por uno de los canes y que los elementos ahora serán peritados. Los nuevos operativos de rastrillaje se realizaron en un sector ubicado en proximidades del kilómetro 780 de la Ruta Nacional 3 en el partido de Villarino y habían sido solicitados por los familiares del joven de 22 años desaparecido.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 En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de Espacio Publicitario. Y ahora, comienza Tejiendo Redes. tan urgente como la tío. Tienen de lejos, vienen a Vienen de lejos vienen a vienen cantar. de luna como jugando. Y paso a paso las milagreras. Truecan invierno por primavera. días a todos y a todas, estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes Modo Cuarentena y ya nos estamos deleitando con Agüita y Revolución de Mujeres Trova. Buenos días a todos y a todas, la Rita que está en el estudio, son las 8 y 08 con una mañana muy fresca hoy y tenemos un programón y además un montón de saludos. Bueno, empezamos con Roxana y Horacio, que ya sabemos que están despiertos. Agradecemos muchísimo la participación en la producción de Roxana, que ha movilizado a medio Moreno este programa. También saludamos a la comunidad de Moreno, que como dice Adriana, ha participado en este, en este programa. Carlos y Yolanda de Machu y Luis Cristaldo de Villa del Parque, Dora y Gallardo y Miguel... De Santa Rita, César Esquivel de Montserrat, Eduardo Raggio de Vicente López. Bueno, Norberto de Flores, Eduardo y Vicente López, Liliana diez y Pablo Bernaba, eh, Fernando y Marcelo de Villa del Parque, Peti de Vicente López. ...Gabriel, Graciela, Vicimiano y Emi y Martín... ...que ya nos están escuchando y nos mandaron saludos. Bueno, hoy tenemos un programa bien apretadito, les decimos... ...porque ya estamos en 8.09 y no nos va a alcanzar en tiempo. Dos temas, salud, pandemia, el AMBA... Y, ...y un homenaje muy sentido, muy querido. Hemos trabajado toda la semana con la gente de Moreno... ...que va a estar dejando su testimonio. Ellos, ellas son... Cintia Rodríguez y Cintia um, Duarte. Y Cintia Duarte en este sentido homenaje que aquí desde Tejiendo Redes y por supuesto desde nuestra casa eh, radiográfica queremos dejarles el acompañamiento en estos dos años. Y en salud tenemos a quien, a la doctora Tío Vano que vamos a escuchar en breve y a mi querida médica eh, y además psiquiatra María Esther Alvarelio. ¿Qué te parece Daniel? Si vamos con el primer audio de nuestra compañera. Cómo no, cómo no, este en este homenaje que le vamos a hacer hoy a Sandra y Rubén. Sí, pero además ahora te estaba diciendo, si ya empezamos a escuchar a la doctora Piodano, que es compañera de qué programa. El programa que tiene los martes. De 22 a 24, por las dudas, escucha una queridísima compañera de radiográfica. ¿Te parece, Rita, desde allá, si ya vamos con el primer audio de la doctora Piovano? Bueno, buenos días, soy Gabriela Piovano, soy médica infectóloga, trabajo hace casi 30 años en el Hospital Muñiz... Y desde hace casi 13 años tengo un programa de radio los martes de 22 a 24, acá en esta misma radio, en nuestra casa radiográfica, que se llama Por las dudas escuchá, transmitido de persona a persona. La verdad que a mí la comunicación siempre me interesó, fue una parte de mi vida, eh, de mi crianza, de mi de mi familia, digamos, eh, el afán de comunicar. Y bueno, cuando empecé a trabajar en el Hospital Muñiz y sobre todo en, en la pandemia de VIH, SIDA, eh, fue muy, muy movilizador y impulsor de, de la necesidad de, de comunicar, justamente, ¿no? Sin alarmas, con, con esperanza, con tranquilidad, con conocimiento y también con mucho sentido del humor que creo que es lo que nos salva muchas veces de los peores momentos que hemos pasado y podemos pasar. Así que bueno, eh, la verdad que estoy muy contenta, esta es una etapa para mí muy dual porque realmente lo que estamos viviendo es muy grave, tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar y a la vez el hecho de estar en ese lugar tan central me, me ha puesto también en los medios en un primer momento, por lo mismo que decía, ¿no? para comunicar, para dar tranquilidad para dar herramientas, para que la gente entienda lo que pasa y cómo se puede proteger y proteger a los que más quiere y me parece una oportunidad de, única que, que tenía que aprovechar y que también, digamos, hoy por hoy al ver el manejo de los medios, ¿no? de la fomentación del odio, de la desesperanza eh, y teniendo la realidad que, que enfrento todos los días en mi hospital eh, me ha hecho enojar un par de veces y decir lo que yo creo que mucha gente les ha querido decir a, a los periodistas todos estos años y, y por eso también tuve una gran repercusión y una gran aceptación. Pechos, fuego florido y un canto Bueno, y como ella dice que lo de ella es la comunicación, nosotros hemos elegido este bello tema de Agüita y Revolución de Mujer Trova para decir que bueno, en lo suyo es una trovadora. Seguimos escuchándola. Con respecto a la situación de coronavirus en el AMBA, bueno, realmente estamos en un momento eh, crucial realmente eh, en la posibilidad de que, de que este sea el pico y empecemos a bajarlo. O sea, que este sea el mayor número de casos que tuvimos y, a partir de ahora, que eso empiece a bajar. Pero también, si no, si no lo entendemos, que esto depende de dejar de circular masivamente como lo estamos haciendo, estamos en la posibilidad de que, por el contrario, la curva empiece a subir otra vez exponencialmente y en pocos días saturemos nuestro sistema de salud y en pocos días empezar a ver entonces que mucha gente al no recibir atención adecuada pueda morir y pasar de una de las mortalidades más bajas del mundo a, a un 12 o 13% como tuvieron en su momento en España o en Italia. Claramente esto depende, como decíamos, ¿no? de la circulación masiva de personas. Eh, hay una... obviamente hay un trasfondo político en todo esto. Eh, fíjense cómo se habla todo el tiempo de que el gobierno en el peor momento sigue abriendo y en realidad este, el gobierno del que ellos hablan es el de Rodríguez Larreta y cómo hay una intención de invisibilizar esto y, y de que alguna forma caiga... ...el problema este, como quien lo ha generado al gobierno nacional o inclusive al de provincia. Bueno, realmente es una situación demencial, muy peligrosa y si bien uno no quiere, eh, justamente por lo que decía... ¿no? ...que tenemos un programa de radio para tranquilizar a la gente, lejos de, de quererlas eh, intranquilizar o alarmar o, o agitar creo que tenemos que tener conciencia de que de que esto